To lay there, are dead man in the aisles The patrons and the actors draw Selton if the show is through Sideline looks to the cues With the close and smiles At last in 1998, show The tods on, no one ever sings The curfew chorus line The comedy divine The bulging eyes of puppets Scoring by a screen <laughs> y casi no se siente ahora siéntese bien qué decía yo que hola que buenas noches y que qué tal qué tal de estos y de lo del otro yao son las relaciones yo te di de este y vosotros desde aquel de, un, de una situación así muy completa ¿eh? muy completino todo yo aquí en el en el estudio de da Radio Cucaracha, de Radio Cuca, del estudio de la radio del queso 1 un kilo Ya sabéis ese www.radiocuca.org. Pero no llevo no añado con decirlo así no porque todavía desde Rosina y hay gente que que se confunde, que tracamundial, escribe que si Cuca de cucina, que si tal, no lo mismo que de la tres, no hay manera. Entonces, yo ahora, ¿eh? aparte de ser esto la radio del queso de un kilo de aquí en alantre bueno y ya de unes semanas atrás que ya lo comenté voy a hablar de la radio del 7 y 3 r a d i o u k vale punto org que bueno más fácil que que eso si queréis ¿eh? si queréis, si queréis tenerlo más, más sencillo todavía, eh, eso, o, oh, si, si estáis en un video, sentísla por lo analógico, ¿vale?, en el 107.3 de la frecuencia modulada. Eh, oye, voy a dejaros un minutín con la música de fondo, que, como soy fotofóbico, tengo que a, a apagar la luz, tiene que veréis, en eh, el estudio, eh, no tienen los interruptores de las luces no están dentro del estudio están ¿eh? fuera, están en otro sitio entonces, bueno, pues tengo que salir del estudio, un momentín ¿eh? de, de ir. luego para arriba, Carlos, el, el tema es que los, de, de los interruptores no ves si cuál llega la luz que apagas y yo como no me lo sé de, de memoria pues entonces Tengo que dar a uno, venir corriendo, ¿eh? mirar aquí a través de, de un cristal que tenemos en el pasillo, ¿eh? mirar a través a ver si es a poco la que yo quería, a ver si no se a poco. Pero nada, no pasa nada. De la misma manera que pues decía que antes que no marchar es que estabais sintiendo este vicio de su cabaret, pues ahora no marchéis, que estáis sintiendo aquí la música de fondo que vengo, pina que ye yeah. Ahora, eso sí, pasará, porque pasa, pasa siempre, ¿eh? Que en el momento que quiero yo que te haga sonando sonado la música de fondo, eh, entra un silencio. Pero bueno, oye, si hay un silencio, que los silencios quedan muy feos, son la radio, eh. Sí, y es lo primero que uno aprende en la radio, que lo que nunca uno se puede permitir en la radio y el silencio. Bueno, pero no pasa nada, eh. oye, por una vez. visteis ya estoy aquí, visteis que poquitino tarde uy. nada muy poco esto casi como físelo como vosotros veis alguna vez uy a ver coño que esto está mal ahí estoy esta clavija del perdona ya que estoy peleando con la clavija de los cascos para que se sienta pelos dos oreyes vale ahora siente ese dos orellas bien que digo yo que esto como ¿Visteis alguna vez por la tele eh? eso de Eso que llaman deporte, eso de la Fórmula 1, que montan en un coche y el coche recorre, que corre, pero bueno, llaman un deporte igual, eh, porque bueno, puede ser que, que, oye, que los que conducen los coches cansense, ¿sí? entonces, ¿es? bueno, pues lleva un deporte. Mm, no digo que no, que no sea, ¿eh? porque la verdad que definir el, el concepto de deporte es complicado, y hago su. Porque, no sé A ver, ¿tenéis alguna duda, por ejemplo Que el H3 sea deporte? Yo, bueno, creo que no y, y no implica Tampoco no No implica desgaste físico eh, Por embargo, conducir un coche Se implica desgaste físico Un coche de esos, eh, que van a 300 y tal Implica desgaste físico Porque, porque oye, sudan los corredores Y tal eh, No sé, ye, Yo una cosa una cosa. Bueno, el caso oye que si visteis alguna vez una una carrera a veces, pues seguramente veríais que, que de ese mes en cuando los, los coches entren a entren a boxes, ¿eh? o como lo llaman ahí, ¿Eh? llámalo boxes, o, o, o llámanlo pit lane. Bueno no sé, entra en un sitio que el, unos, unos mecánicos van a, a topestir y a, a, a cambiar ellos las ruedas. ...y cronometren... ...a ver lo que tarde y tal... ...bueno por pues lo mío de... ...de ir a... ...apagar una luz y prender otra... ...fue prácticamente así... ¿no? porque... fui también a la... ...a la carrera... ¿eh? ...y... ...y... ...y que, así, que ...no me cronometré pero... ...bueno casi no sé cuánto echaría... ...cuántos segundos echaría en dirá... donde les luces y... ...y apagar una, prender otra tal... ...poquitino... ...¿eh?... ...poquitino... ...y total... ...mira... ...por poca cosa... por en realidad sigue habiendo... los demás por lo que a mí me gustaría... ...eh... ...yo me poco poca luz... Yo, ...de verdad que soy fotofóbico que... cuesta me ...cuéstame trabajo... ...no te da a gusto... ...no te gusto con el... ...con este exceso de... ...del luz... ...pero bueno... ...y que íbamos vamos a... ...que vamos a hacer... Eh, ...está ahí la manera en la que menos... ...menos luz... Eh, ...tengo... ...no me pensé... ...pensé también en... ...en hacer una cosa... ...yo tengo una... ...linterna frontal de esas... ¿eh? que para lo que más la usé la verdad, y para lo que más la uso fue para, para ayer una temporada que tenía que ayer el alza de noche todos los días y que echaba un par de orines, dos orines los dos orines y media según el día y, y joder, quería más de ir leyendo yo muy presto prestoso, ller en el ller en el alza ¿qué queréis que os diga? a mí, préstame mucho pues usábala usaba la fundamentalmente para pa ese tema, después ...me uséla también de alguna vez para... ...para pa andar en bicicleta... ...porque no tenía luz delante... ...y entonces me es, entonces es ponía el frontal... ...y era un poco aparatoso... eh ...porque entre el casco, el frontal y tal... ...montabas un, un espolín... ¿eh? ...que llevabas enriba la cabeza... ...y como estas mujeres que llevaban la... ...la rodilla y el... ¿eh? ...enrollada en la, en la tiesta... ...y, y enriba al canto de agua... ...o, o la calle de patates o lo que fuera... ...bueno pues yo... ...salvando las instancias ...también era... ...casi sin lo mío... ...porque llevaba ahí... Claro, lo dicho... ...entre casco frontal... ...gafes de sol... ...si facías... ...bueno no claro... ...gafes de sol y frontal al vendón... No, ...porque gafas de sol... ...son para si sol... ...y el frontal ya era para ponerlo de noche... ...nada pues... ...es que hacía esto... ...que pase me de el listo... tuve ¿Eh? ...tuve... ...defecho... ...hasta <risa> ahora... <risa> Tuve tres sistemas de de iluminación en mis una, una, bicicletas, los que te he de sentir el programa, ya sabéis cuántas bicicletas tuve, porque un día que lo dediqué enteramente en a hablar de mis de bicicletas, ¿no? ¿Sentisteis ese día? Bueno, si no lo sentisteis, está por ahí en el archivo, lo que no voy a hacer yo, yo y empezar a contar otra vez el... las bicicletas que tuve que dejé de tener pero lo que sí voy a hablar hoy de ella de, de las luces de la bici me voy a hablar hoy a ver voy a hablar ahora ¿eh? porque me no se me la cabeza no penséis que venía yo pensando ah voy a hablar hoy de las luces de la bici y hice un, un guión sobre el tema no no para nada para nada pero bueno yo pues pues no ocurrió me voy a decirlo yo miré la la primer luz de bici que tuve ¿eh? que de hecho, bueno, pues vine usando hasta y poco y no os es que yo he hecho la en he falta porque era el, el mejor sistema yo tenía una dinamo ¿eh? una dinamo de, de esos ¿eh? de la que lo ponía en la rueda de delante ¿eh? y según pedaleaba el dinamo ponía a girar y generaba electricidad y con esa electricidad prendía una, una luz ese sí, ya era el mejor sistema, la verdad yo miré la, la primera, no, la segunda bicicleta que anduve la primera no necesitaba luces porque todavía ya era yo muy neno y no andaba de, de noche en bicicleta pero la siguiente ya ya sí que tenía y tenía un, una cocina muy guapa que ya era heredado, ¿eh? igual que la bici esa heredada de, eh, de, de un tío mío que me la dio pues ya venía con el con el dinamo este yo era un dinamo muy prestoso porque, porque ya era dinamo y a la vez eh, el, un, un faro y, y todo incorporado, no sé cómo lo pues en el propio dinamo ya tenía una una luz y entonces nada era muy muy presto el sistema yo ponía eso y, y andaba como Dios después a ver qué, qué me pasó con ese bueno con ese anduve anduve muchos años lo que pasa que bueno gastóse, llegó un momento que se gastó ya normal a ver los los los adenamos, eh, Funcionen porque, bueno, tienen una rudina Una rudina que, que tiene una serie de surcos Para que la rueda de la bicicleta Al rodar vaya golpeando contra Contra esa pequeña rudina que tiene la dinamo Contra esos surcos y gire y, y, bueno, ese giro provoca una fricción Una energía mecánico ¿eh? Una energía física Que se convierte en, en electricidad que el, que el dinamo convierte en en electricidad o lo que pasa bueno eso con los años gastose muchos años eh también es verdad pues con muchos años no sé el, el mi tío cuánto cuánto tiempo lo usó serían años pero bueno yo después usé la, usé la unos cuantos son unos cuantos pero gastose gastose y decía joder pues bueno antes de gastarse cambié de bicicleta ¿eh? y llevéla para la nueva bicicleta monté un invento guapo porque Porque las medidas no ya las mismas eh, La Dinamo que sujetar la, la horquilla ¿eh? La horquilla delantera de la bicicleta Y claro, la cuestión es que eh, Yo la bicicleta esa La primera en la que tuve la el, el Dinamo y Era una bicicleta de carreras O sea que tenía la horquilla estrechina Pero la segunda bicicleta en la que la quise poner Ay, amigo, y Era una bicicleta de montaña Y, y era de, de horquilla ancha <risa> Cómo hacía, cómo hacía, bueno, pues, pues inventé yo ahí una cosa, puse ahí un alargador, un alargador, entendamos, un una abrazadera de metal, alargadora y bueno, pues conseguí, conseguí arreglarlo. Después, bueno, lo dicho, esa, ese dinamo gastose, gastose la la esa, y no os podéis imaginar lo que me costó encontrar otra dinamo. Yo no sé lleva, la gente, yo muy vago, yo muy comodón. Ahora todos, eh, todos quieren luces de piles. ¿eh? Hombre, ¿qué va a ser eso de de tener que pedalear para que pa que prenda la luz. No me no, pongo unas piles y así no, no me no me frena a mí, pa, yo pedaleo igual, que hago la mar. No sé, y como todo, eh. Que como el fecho de que ahora la gente que era más les les cocines vitrocerámicos que les de carbón, yo no digo nada, eh. Yo tengo una de ...de gasidad. ciudad... Mm, ...también es verdad que no me disgustaría... ...a lo mejor... ...tener una de carbón... ...porque ya sabéis que... ...siguiendo el mío pensamiento apocalíptico... ...que tantas veces... ...expresé en este, en este espacio... Eh, mm, ...bueno pues... Oye, ...yo tengo, tengo en mente que... ...que a no mucho tardar... ...habrá de algún tipo de, de colapso... ...la civilización occidental... Que seguramente afecte a estas grandes empresas de suministro de energía y a muchas otras cosas, ¿eh? pero bueno, empezando a lo mejor, bueno, empezando, bueno, que afectará a ese en, en algún momento. Y claro, pues uno piensa, hostia, pues mira una cocinuca de, de carbón que al fin ya, o, o de leña, mejor todavía de leña, ¿Eh? dito que valen, valen igual, pero bueno, una, una que ya está preparada para leña, porque cosas que quemar, oye. Acabaránse pero pero tardarán en acabarse ¿eh? las cosas para pa echar allí para que quemen. Ya bueno yo ya, ya si vos cuento todo lo que la, la mi abuela botaba a la, a la cocina de carbón, básicamente carbón, pero luego aparte botábamos muchas otras cosas y, y si fuera necesario yo fácil funcionar, hacer forrular una cocina de leña digo yo que ¿eh? se la hacía forrular me queda me la opción de hacer fogueres, sin más. Seguramente no son tan tan eficientes ni tan efectivos... Como, ...como lo que sería una, una cocinada de leña. Pero bueno, oye, que vamos a hacer? Llegó el momento, lo mejor, no queda otro que hacer que una foguera. ¿eh? Porque claro, bueno, me he contado otra cosa. Yo andaba, no iba a decir muy feliz, no. Andaba relativamente feliz... Porque decía, bueno, yo tengo tengo lo repartido entre electricidad y gas Entonces, a ver, yo tengo, por ejemplo, en, bueno, la luz obviamente, y de, de eléctrica ¿eh? La luz de casa y eléctrica Y luego tengo también un, un microondas Que aunque las microondas sean un, un cancerígeno ¿eh? bastante importante Pues bueno, yo tengo, como no tenemos quesitos, la verdad y úsolo, úsolo, porque yo también soy comodón, a ver, antes decía que la gente y era comodón. Yo también soy comodón, ¿eh? Y entonces ente entre entre levantarme por la mañana, sacar un cazu Botar el leche al cazu, prender el fogón, ¿eh? Mirar a ver si se calienta, si no se calienta, ¿eh? eso y echar un chorro de leche en la taza y meterla al al horno ese pequeñín, ¿eh? ...hay 30 segundos y ella la venga ya ya está... ...pues qué queréis que os diga... ...yo también soy un, un comodón de esos... ¿eh? ...para muchas cosas soy un comodón, ...claro, ¿cómo no voy a ser un comodón? ¿eh? ...al fin y al cabo yo nací aquí... ...y yo pertenezco a, a esto... ...también yo verdad una cosa... Voy a decir, ...pues a ver, yo hay muchos años... ...cuando ya era... ...cuando yo era modu... ...yo ya de aquella ya era un poco... ...niñín anti y, y estas cosas... Y entonces... Es, yo estaba, miraba mmm, con un poco de, de desconfianza todos los, todos los aparatos todas las cosas nuevas que salían y bueno, pues llegué a una, a una conclusión porque decía ah, sí, tal, pero seguro que ves la tele seguro que sientes la radio, seguro que tal y sí, efectivamente yo hacía todas esas cosas pero bueno, yo llegué a una, una conclusión y si yo, miráis a ver yo, las cosas mmm, con las que nací con las que crecí Bueno, pues obviamente para mí ya formen, para bien o para mal, parte de la mi vida. Y es decir, eh, a ver, estoy acostumbrado a ellas. No me no me podéis decir, oye, no, de aquella, <risa> ya que si su pero bueno, de aquello no me podéis decir, oye, en no un moto en coche, ¿eh? si está tan antitecnológico, no prendas la tele, no tal. Pero sin embargo, todas las cosas nuevas que digan saliendo, ¿qué tal? Anda, ah, no, hombre, ¿para qué? Y Pero eso sí. decía ah pero hay una cosa nueva na que caí y era precisamente los, los microondas de verdad yo el, el, la primera vez que, que vi ese invento que ese invento llegó la, a la a mi casa ¿eh? una vez que compraron uno los microondos bueno uno que de fecho tengo los y ahora ahora en casa sí sí sí estas cosas este es este es sinonías de la vida <risa> ellos tienen el mío yo tengo el, el de ellos bueno cosas que pasen. Bueno, por pues lo que vos, lo que vos decía y cuando llegó ese para a la, a la mia casa, madre de dios, de verdad, o sea, no vos podéis imaginar el, el placer que suponcho para mí el fecho de, de calecer el desayuno en el forno en vez de, en vez de na, en el fogón. Eh? No vos podéis suponer el placer que me suponcho eso de, de, de calecer el El, la taza de leche en ¿eh? la taza directamente sin sin tener que sin tener que que poner el cazú... El de verdad oye prestado por la vida entonces bueno pues fue la primera incoherencia in con la con la miofilosofía filosofía esa que que eso de yo oh, yo lo que había cuando nací con lo que crecí pero no quiero nada más mentira podrida porque acabé teniendo muchas cosas ¿eh? hombre, a ver, yo por ejemplo ahora, por muy antitecnológico que, que siga siendo el mío discurso, resulta que tengo internet en mi casa ¿eh? y además si no tuviera internet, morría porque de verdad, oye que yo yo muy duro mm, no, a ver, a otros a lo mejor no yo resulta duro, a mí resulta muy duro pasar días enteros ¿eh? en sin en sin ver a Naide, en, en sin hablar con Naide, por Dios. Entonces es un joder internet, ¿eh? con, con todas esas cosines en las que puedes ver amigos, amigos virtuales, que igual ni siquiera son amigos de verdad, o bueno sí, pero bueno son amigos. Yo de hecho tengo muchas experiencias de, de conocer a, a gente en internet y después tener una amistad en el, en el mundo real, ¿eh? O sea que bueno en ese sentido yo no puedo no puedo decir nada porque yo necesito esa tecnología. Hombre también tengo teléfono cu pequeño, cu, pero ahí ¿eh? ahí tengo que reconocer que aguanté mucho, aguanté mucho sin tenerlo. Tengo exactamente desde ahí eh, joder tanto ya no espera seis ¿sí? desde ahí cinco o seis años cuando es tengo tengo 10 y uno si sí, seis años seis años podéis pensar que llevo mucho tiempo pero bueno yo también puedo deciros que pasaron muchos años que ya prácticamente todo el mundo tenía teléfono cu queñúcu y yo no lo tenía tuve lo empecé a tenerlo pues cuando cuando me hice un habitante autónomo y es decir cuando cuando marché de de, de casa cuando me cha de hieru eh, me fiz yo independiente. Bueno, independiente no me gusta a mí ese término porque pienso que ya me equivocó, cuando me fiz autónomo, eh, autónomo no del régimen de autónomos de las seguridades sociales, eh, que de si cruzo los dedos, pero no ser nunca. Eh, de autónomo de vivir yo autónomamente, coñe. Eso. Bueno, pues entonces sí que tuve teléfono con Pequenugu porque me que ya nada momento veíase que Instalaron un teléfono oficial en casa, pues no era precisamente una buena idea, ¿no? Y que tenías que tener, tenías que tener más yo de aquella. Acuerdo, me quedaba buscando trabajo y estaba apuntado a muchos, a muchos SETs y los ya sabéis cómo es la historia. Cuando tienen falta de de quién para trabajar, llamen, ¿eh? Si en ese momento estás disponible y aceptas, colles igual empieces. a hacer el trabajo ese mismo día un después o al día siguiente como mucho que tú no estás pues llamen a otro claro yo mientras mientras estuve en el Yeru ¿eh? pues podía permitirme dar el, el teléfono fichu de de casa porque siempre había quien siempre había quien que cogiera la llamada hombre podía pasar que de aquí cogía la llamada y no me viera hasta que ya fuera demasiado tarde pero bueno en principio podía permitirmelo pero claro lo que no podía permitirme de ninguna manera y era no vivir allí ¿eh? y aunque aunque pasaré cada dos días por casa ¿eh? Pues ella no podía permitirme no tener yo de algún medio de, de algún medio de, de, de conexión con el con el vil mundo real. Bueno, eso y, y que la misma ha dicho Más que hago la mar, compres un móvil y estás localizado en tu momento. Y yo, pese a ser ya mayor de edad, tenía que decir sí mami. bueno casi como ahora ellos ¿eh? sigo ofreciendo el caso a la, a la mi mamá bueno igual si esto eh, lo tiene que decir la mi mamá no estaría tan de acuerdo <risa> igual no me cogido tanto tanto caso bueno a veces sí bueno y otras veces no bueno como todos no tengo yo Bueno, ya pasó, ya pasó media orina ya pasaron tres diez y media. Igual ya llega el momento de, de presentar el programa, ¿no? <ríe> la emisora, sí, la emisora sí la dice. Y es Radio Cuca, y es la radio del Queso de un Kilo, y la radio de los siete letras. Pero, bueno, eso supongo que lo sabéis ya, si estáis aquí. Porque, repito, nadie llega a la cuca de casualidad. el que te has sintiendo esta emisora llego por de aquí ¿eh? lo que a lo mejor no sabéis aunque también lo dudo mucho llegué este programa en anedonia anedonia del de griego ¿eh? negación de placer negación del placer incapacidad para sentir placer ¿eh? Fue algo, y este recalcu a que hacía mucho tiempo que no me que no daba yo la la etimología de del título del programa fue algo porque porque hoy precisamente resulta que que en un libro supuestamente supuestamente técnico y académico y estas cosas resulta que venía una definición de anedonia pero no ponía anedonia Ponía anedonia. ¿Mm? ¿Qué queréis que vos diga? Anedonia suena como el culo. ¿Mm? Mientras que anedonia, yo una palabra preciosa. No vos para ir. A mí sí, me gusta mucho. Y además, que ...bueno que lo sepáis, que yo toda la puta vida sentía anedonia. Eso era anedonia. No sé, para quien lo quiera. Joder, anedonia. Uy, me veo que guapo ya anedonia. A veces imagino como una como una tierra ya eh el país de Anedonia y como un nombre de a, a que sí a que es como como un, un nombre de de poesías de las les tierras de Anedonia ¿Mm? las tierras de Anedonia un país donde nunca se podía sentir placer ¡Oh! ¿Eh? <ríe> qué guapo suena tenía que tenía que escribirlo qué pena que Que, que ya fega no sé cuándo Que no escribo nada Porque de verdad A ver, tengo Perdona que voy a echar un vistazo en el chat eh, También da Lucía Buenas noches Buenas noches a las dos eh, Dime Lucía ah, Está llamándome mal hablado hago la mar? Sí, Esta noche Esta noche precisamente Estoy, estoy yo hablando muy, eh, muy Muy tranquilín y muy bien O sea que joder, no sé que motivo uy perdone no, ya que no llegue no a ver tengo que cerrar aquí como ya ah, pero aquí si sí. que tengo que cerrar la la ventanuca eh, ya que voy a contaros una cosa que ya la conté mil veces pero cuento la otra vez y no pasa nada eh, yo desde aquí desde el ordenador bueno yo y todos los demás todos vosotros también podéis podéis meter eh, podéis saber el número de personas que están sintiendo radio cuca A través de, de la emisión en, en digital eh, Yo estaba viendo cinco ¿Qué queréis que os diga? Para decirme muchos ¿eh? Entonces, si sí yo me quedo bueno, Lo que pasa es que tengo eh, abierta La página web de Radio Cuca Tanto en el ordenador a través del que estoy chateando Como del otro ordenador Porque aquí ya os comenté más veces que tenemos dos Y si lo tengo abierto de los dos ordenadores Pues salen dos Dos, dos escuchantes Y era mentira, si sí, efectivamente tenía, tenía lo abierto en los dos ordenadores Pero ya cerré uno Y ahora salenme cuatro nada más pues Bueno, luego todo, toda la breña De la gente que te ha Que te ha sintiéndolo A través del 107.3 de la, de la frecuencia modulada ¿eh? Que esos sí que no los Los puedo ver de ninguna manera Bueno, y ¿qué vos parece? Eh? ¿Qué vos parece? si sí, si sí, entamamos con un con un cantar. Lo de entamar y un decir porque lo he dicho ya van bueno, voy a decir que va a media hora, pero también ya es verdad que yo empecé más tarde, a ver cuánto va grabado que y eh que el dato realmente fide digno. Bueno, van 28 con 28 minutos. tranquilo vale, tranquilos, voy a dar un poco más la por para pa llegar a la a la media hora, ¿vale? Porque va, es que me presta. Mira tú que que hay unos programas decía yo que Que, ...que en el minuto 26... ...el minuto 26 era el de poner el... ...el primer cantar... ...pero bueno, no hay problema ningún... ...porque yo soy totalmente coherente... ...a ver, hay unos programas desde que en el minuto 26... ...y ahora puedo decir perfectamente en el minuto 30... ...y, y no me pongo colorado ni nada, eh... ...quedo tan ancho... ...hostia, menudo soy yo... ...es más, es más... Eh, ...no tengo ganas ni siquiera de esperar el minuto 30... ...o sea que ahora mismo que van... ...29 minutos y 10 segundos... Ya, ya voy a poner un catar. Vistes es que, qué chulo soy. Y, y, y lo dicho, sin, sin darme vergüenza ni nada, eh. Nada, para allá. y es los huellos en sin querer. Estaba al final de un camino desconocido. Con él morría el sueño. de la eternidad acaba cuando el botón pónse no. en off es en y güeyu Imponiendo el patrón del bien y del mal Pero cuando el botón pónse no. Ni bono ni malo Dios ya morrió Dios ya morrió Dios ya morrió Dios ya morrió Dios, Dios ya morrió Dios ya murió. Dios ya Dios ya morrió, Dios, Dios ya morrió Y esto Manipularonos con la fantasma de la muerte Y odio la manipulación Por eso Dios ya murió Dios ya murió Dios ya murió Dios ya murió Dios, Dios ya murió Dios ya murió Dios ya murió Dios ya murió Dios, Dios ya murió Esta, ¿eh? aunque sí, yo se llamo Río de ¿eh? los PLT eh, original en euskera. Lo que pasa que, bueno, grabaron este tema en, en asturiano para pa reivindicar la, la defensa de, de la lengua asturiana. ¿eh? Una cosa, por cierto, y defender la lengua asturiana. Y aunque parezca una contradicción, otra diferente y es defender la, la oficialidad en un país. Otro día falo de eso y no tengo ganas. Hoy sí tengo ganas de hablar por un evento pero guapo que va, que va a suceder este, este fin de semana. Resulta que, como todos los años, aunque no es mes, mes, feches, Hacemos el, el maratón... ...el maratón de Radio Cuca... ...que habitualmente... ...son 48 horas de radio en, en directo... ...pero este, en este caso van a ser... ...50 horas de, de radio en, en directo... ...vamos a, a entamar el viernes... ¿sí? ...o sea mañana... ...a las 7 de la, la tarde... ...entama el maratón con... ...con Maldito País... ¿sí? programa de de Punk de Radio Cuca bueno punk y, y alguna cocina más caño miran perdona voy a dirigirme a una persona que está que está en el chat si te dices que te presta el público apréstate y este programa el de tu país un, un gran programa musical eh, en el que mañana si no me equivoco va a haber una una sorpresa y que van a estar eh, en directo aquí en el estudio de Radio Cuca, en el programa Maldito País, van a estar los, los reincidentes, ¿eh? el grupo sevillano, el grupo sevillano residentes que por lo visto dan un concierto perequí cerca, van a estar en, en directo en, en Maldito País. ¿eh? La escena que faríais es bien en, en, sentir, en sentir esa primera hora en directo del, del maratón. Después, bueno, va a seguir, va a seguir con control Trova Club, va a seguir con los capítulos prohibidos y con después va a seguir con Anedonia a la Nuit, después va a seguir con Pecados, pum, pum todo hasta el, en directo, hasta el domingo a las a a 9 de la noche, que termina con orillas de burra, me parece que ya, o hasta las 10, madre y espera, igual son más de 50 todavía, bueno, no lo sé, son muchas, vamos. La gracia va a estar sobre todo en que, en que vamos a estar haciendo radio en directo, pues bueno, de madrugada pelea no llega nada, nada extraño que, que fijamos radio en directo, pero bueno que que a las tres de la mañana, a las 5 de la mañana, te hay gente aquí haciendo radio en directo, pues oye, pues sí que, sí que toda una novedad, que lleva una cosa que de normal, pasa una vez al año, pasa, pasa en el, en el maratón, en nuestro maratón, bueno, concretamente yo, Aquí donde me sentís, voy a hacer también, voy a colaborar también con el maratón. Voy a hacer un especial llamado Anetonia la Nuit, eh, que va a ser mañana, mañana, en la madrugada del Bien Para Sábado, desde la medianoche, las dos de la noche, hasta las 3 de, la, 3 de la mañana, que me va a dar el relevo el compañero de, de pecados. Eh, decir a todos los que te sintiendo que. está abierto y abierto a la participación de cualquiera el maratón en general y en Medonealuit muy en particular, está perfectamente abierto para que venga todo el mundo, hasta completar a foro, Los que ya conocéis la Cuca sabéis que sabéis que que la foro completa rápido porque estoy yo un sitio pequeñe, pero bueno, para que entren 20 personas, oye, un poco apretadinos, pero pero entra entramos. y tú que bueno en principio no va a venir nadie o tampoco pasa nada sí porque hubo unos cuantos que decían ah me casi sí a mí pues medio y tal pero luego pero bueno oye yo, yo yo aprovecho para decir eh, todos los que estáis sintiendo esta noche anedones pues joder podéis pasar por aquí joder todos los que estáis en el en el chat podéis podéis venir a a Nedonera al mit, uy, ponéis alguna cocina pel micro, ponéis alguna canción nunca, uy, además que sepas que que voy a traer una una botella de amor y que el otro día el otro día meto una persona conmigo y traigo me HM2 de presente una ventilamosla, empinamosla mientras comíamos, pero la otra tengo la allí muerta risa, y bueno, pues qué mejor situación que mayor situación que un que un que un maratón, ¿eh? una madrugada de radio para pa, pa ventilar la, la botella. Bueno, así no que lo he dicho, ya sabéis. Y, en cualquier caso, 50 horas de radio en directo en Radio Cucarecha, en Radio Cuga. Además, bueno, va a ser un programa totalmente diferente a esto. Bueno, no sé, en principio tengo cargadas un montón de, de canciones, porque voy a hacer... Creo que, que va a ser un musical, pero bueno, creo lo nada más. Luego lo mayor digo aquí: pongo más de la propia yola, eh, eh, y esto es de musical, de musical no entiendo, pero bueno, en principio va a ser un, un programa básicamente musical. Este año apetece hacer eso. El año pasado, acuérdome me lo que hice fue re leer un, un relato de Desgalampo, de sí, de el poesía y el péndulo. Apetece hacer eso. Este año no, este año me. Es más fácil la ¿eh? Pero bueno, lo he dicho, a ver cómo queda Y después, a las tres de la mañana, cuando muerce aquí Diré de policía O diré para casa ¿Qué cosa? No sé A ver, puede decir, va, joder Ya que estoy hasta las tres de la, de la mañana Que, que no estoy hacer nunca ¿Eh? siendo casi en San Mateo, yo es la mañana despierto, creo que no entiendo nunca, podría ir de Folilla. ¿Mm? Pero bueno, de, de ir así nada, en, sin más de Folilla, no sé. Bueno, igual voy a para casa eh, pasando por el casco antiguo a ver qué, qué pasa. Hay ¿Eh, todo tiempo que no paso por allí. Bueno, pues un día... Un día que también se me fijo tarde tal, volví a casa y dije, entonces se me pasó para ahí, que todo, o sea, no me puedo imaginar como tiene que ser el, el diario el diario Roma ese fumo, ¿eh? porque ya estaba aprobada la ley de esta de contra el tabaco. Y realmente que flipado, ¿eh? que <risa> No, no, no podía. no podía imaginarlo. Lleno de gente y el fumo, madre de Dios. combinación más, más extraña pero bueno vamos a, a seguir con el con el programa de esta noche ¿Mm? eh, eh, perdona y otra vez estoy con la clavilla que no se me sienten bien los cascos ah, ahora vuelven a traer bien Bueno, ahora vuelven a estar mal otra vez. Tuvieron bien un pedacín, a ver, muevo aquí un poquillín, un poquillo. ¿Quién coño y quitaría el celo a la, la clavilla? Joder, que tenía yo puesto un celo para que para que agarrarse bien y quitarlo. Bueno, tiene problema de, de algún El problema mío, que por culpa de eso estoy, estoy ahora sintiendo, sintiendo mal el programa. Bueno, esta noche, mmm, tengo ya ganas de hablar de hablar de, de, de una cocina. ¿eh? ¿Conocéis el concepto de asertividad? ¿Suena vos? Seguro que sí, llevas mucho Si hiciste algún curso para desempleados últimamente Últimamente de unos años para acá Bueno, estoy casi absolutamente seguro que vos suena Porque está muy de moda hablar a, a todo el mundo de, de comportamiento asertivo, de comunicación asertiva ¿Qué es exactamente lo que, lo que significa la asertividad? Digamos que hay tres maneras de, de comportarse. Podemos clasificar el, todos los comportamientos del, de las personas respecto a otros. Podemos clasificarlos en, en tres grandes grupos: el grupo de comportamiento, comunicación pasiva, el grupo de comportamiento, comunicación agresiva y el grupo de comportamiento. comunicación asertiva el pasivo y ye... bueno agresivo vamos a empezar por agresivo porque y el, el más y el más normal por desgracia es y el más frecuente el agresivo y el que todo lo a voces él siempre tiene la razón ¿m? no ni preocupen los demás ¿m? una serie de cosas así el pasivo y todo lo contrario y ye... Como vos, para que vos os hagáis una idea, ye, el que no sabe decir que no. ¿m? El que dice, bueno, vale, el que da mala vuelta, y parece es que cuesta trabajo pedir que, eh, bueno, total, para pa, pa 30 céntimos que falten, ¿eh? ¿viste? Eh, no sé, sí, eso, el que no sabe hacer valer el, el so derecho. ¿m? El agresivo normalmente va allá el pasivo. pero entre estos dos, ¿mí? entre estos dos, y cuesta mucho trabajo Fácil entender a la gente, hay otro, ¿mí? hay otro que yo es que los que saben de estas cosas llaman asertivo. Mírame igual, yo más que asertivo soy persona normal, ¿mí? respetuosa consigo mismo y, y con los demás. ¿mí? Joder, eh, a mí si me da mal la vuelta, una cosa que puedo hacer es Y dices, bueno total, eso, por treinta céntimos, meto me en los bolsos y marcho O también podría el camarero, oye tú, cabrón, hijo puta, aquí falta dinero, soy, estoy en una pandilla de, de ladrones, por favor dame lo que tal. O pues así, oye perdona, eh, te confundiste en la vuelta, me parece, me lo, creo que mal y que falta aquí un, un dinero, ¿no? ¿Vale? Así bien, tranquilamente. Yo comportamiento asertivo Prefiero llamarlo Comportamiento respetuoso Joder Tener respeto Tener respeto por uno mismo Y tener respeto por los demás Hoy no existe eso del respeto por los demás ¿Sab Sabéis por qué <ríe> Vengo hoy con este tema Todo me he quemado con Con una cosa muy irrespetuosa Que es el ruido Yo sabéis que tengo una especial manía al ruido ya lo comenté más, más veces en, en este programa tengo mucha manía al ruido pero yo cuando se suma ¿m? que el ruido, que bueno, puede haber un ruido normal y corriente, yo tengo manía igual, no me gusta que haya ruido, pero bueno, verlo pero cuando se suelta ¿eh? que para arriba, el ruido tan faciéndolo faltando tal respeto entonces ya pongo me... como negro oye parece por pues, normal a lo mejor sí vos pues, parece normal y lo mejor soy yo ¿eh? soy yo soy yo el el el raro soy el raro ¿eh? pero parece pues, normal estar sintiendo estar sintiendo música ¿eh? por un teléfono pequeño sin cascos ni hostias ¿eh? estar esperando estar esperando el autobús ¿eh? y tener la, la música puesta ¿eh? ¿Qué la mar pero pero bueno O sea, ¿ya es normal tener que estar sintiendo la, la música del Dallau? ¿La parada, ¿La parada de Alsa? A mí parece que no es normal A ver, yo no lo faría Yo no lo faría no porque, joder Porque Daría me tendría una vergüenza de decir Hostia, estoy aquí molestando a esta gente que eh, que Creo que, que no tiene a lo mejor ningún interés En sentir esta música Después de puesta también los que lleven, sí, los cascos puestos. Lleven los cascos puestos. estáis siendo toda la música por los cascos. Hostia, pero tengo te digo que esos llegan sordos a los 40, ¿eh? Porque me cago en la mano. Hay veces. Llego ahora, perdón, y todos los días otra vez al alza. y como aquella temporadina que, que vos falaba de, de la estación de, de autobuses de Avilés. Ahora no, no tengo que decir Avilés, pero bueno, coño todos los días al alza. Y es caso ya que con los de esa lanza y hay esos que, que sí que van ¿m? van van sintiendo la van sintiendo la, la música con los casos opuestos, pero un volumen que me cago en la mar, Pues sintiendo la delante atrás. ¿m? Bueno, o sería menos irrespetuoso, pero bueno, también, va, ah, no sé, joder. Yo también intentaría no hacerlo. De hecho, a veces doyme me a yo mismo, porque yo a lo mayor también llevo Llevo cascos y voy sintiendo algo y de repente digo, hostia, igual está muy alto, igual están sintiéndolo, ¿eh? igual está sintiendo los demás, dejame ballet, déjame ballet, ¿eh? ¿no? porque, joder. Y después vamos a, a seguir con el alza. Ya, obviando que el, el 90% de los conductores no te responden al saludo. ¿eh? Habrá que diga, joder, pues bastante tienen, ¿eh? están trabajando un. ...en un puesto de trabajo... ...que, que los explotan... Que, ...que los exprimen hasta el tal ...vale bien... ...pero joder... Si, ...si yo subo... ...buenos días... ...pues... ...no estaría mal... ¿eh? ...no estaría mal ya... Ni, ...hasta... Que, ...que si nunca nos habló... ...pero que mirase... ...sería fondo con que... ...con que mirase... Nah, ni siquiera... para qué... ¿Eh? siguen con la cara vinagre... ...mirando por delante bueno, anda... ...que íbamos a... íbamos a hacer... ...y ya no dejamos... ...hoy ya fue la... ...fue la rehostia... ...porque hoy... ...la verdad que bueno... ...a ver... ...eh... ...normalmente en los transportes públicos... ...lleven puesta la radio... ¿Mm? ...como una cosa que... Mmm, no tiene ni buena ni mal en sí misma... ...eh... ...lo mayor hay gente que ya apetece ...y hay gente que no ni apetece ...y hay gente que gusta una cosa... ...y hay gente que gusta otra... ...acordáis vos... ...joder yo acuérdame... no vos acordáis hay años... Que, que sí, bueno, que, que ponían, ponían música nos. nos. nos. nos alzas. nos alzas y los demás transpostos públicos. Pero siempre ya era música. no sé si es relajante y el aparador, pero sí música tranquila. ¿Eh? Ahora no. tiene que, a ver, hoy vengo especialmente quemado, porque viene de. de. de, de, de el es que tarda una hora a mí me gusta también más el me gustame eh, gusta que tarde gustame más que tarde una hora que no que tarde media porque así pasó una hora yendo ¿eh? pero un no de casi leer de la que venía ¿por qué? porque el conductor este ya venegrado que no me responde a salud vuelvo a decir como la grandísima mayoría resulta que venía poniendo 15. FM a todo el ¿eh? y tenía yo que, que tragara A, a la Paulina rubio y, y joder, cago en la madre, y no me acuerdo que más mm, porquerías. Bueno, porquerías, a ver, en otra situación, igual de bueno, tampoco pasa nada, pero joder, que venía tranquilo, tío. Y es que lo ponga, bueno, pues que lo ponga, pero hostia, no todo trapo, no, no en todo hostia. Y que eh, fácil, venía haciendo más daño los ojillos, ¿eh? de verdad que sí. No, que, a, ver, a mí no me gusta el ruido. Hoy pasó muy mal también en clase ¿eh? Porque bueno Estoy yendo a clase Con un grupo, con una gente La verdad es excepcional Son una gente maravillosa Estoy muy a gusto con ellos Cádme todos bien ¿eh? No sé si con el tiempo bueno La verdad conocemos desde hace 15 días todos es muy fácil Que te caga bien la gente ¿eh? Al principio Después con el, con, el, con el trato más ¿Mm? Más fundero con más tiempo y tal Pues ya seguro a lo mejor que a quién? Yo la verdad que no suelo Chocar con nadie ¿eh? mm, Yo personalmente No suelo chocar con nadie Porque bueno Creo que tengo Suelo tener recursos abundos ¿eh? Como para Como para poder Como para poder Eh mm, ...tratar correctamente con cualquiera... decidir lo que me guste y decidir lo que no me gusta... ...y quedar tan amigos... ¿eh? ...y parezme, parezme que sí... Y ...al menos eso, eso ya es lo que intento... ¿eh? ...y bueno... ...normalmente salme bien... ...yo lo he dicho, no suelo... ...chocar con nadie, hay gente que me cae mejor... ...y gente que me cae peor... ¿eh? ...y seguramente, bueno, seguramente... ...seguro, hay gente a la que yo y quejo bien... ...y hay gente a la que yo y quejo mal... pero bueno si llega a la cosa en mayores, no llega las cosas mayores no habrá gente con la que yo no vaya a salir de foliche eso está claro bueno, clarísimo no bueno yo no voy a salir de foliche con casi nadie más que nada porque yo no salgo de foliche pero bueno pero bueno es el, el caso ya que estoy viendo con una gente que de verdad son geniales y son excepcionales pero son personas de esas que os digo que todo este tema de De La asertividad y del respeto no lo manejen, no lo manejen, no pero bueno, también como prácticamente nadie. No A ver, les, les clases en cuestión, ¿sí? como precisamente todos nos llevamos también. La, la persona que está al cargo, ¿eh? pues fomenta que eso, pues el debate, el hablar entre nosotros, el comentar cosas y tal. Bueno, pues llega una clase muy animada, ¿sí? la que la gente opina. Pero... A ver... Que no se puede opinar... ¿eh? Pues hay uno diciendo una cosa... ¿sí? Cuando termina otro respondiendo... Luego ¿sí? ¿sí? otro tal... Lo mejor... Una vez... En, ocasionalmente... Da quien se apasiona... Y, y corta un poqueñín... Pero bueno... Ya sé... ¿sí? ¿sí? No, no... Esto no es así... ¿no? Esto es... Así, que la gente... Lo único que le interesa... Y esa gente... ¿eh? Que pues digo... Que es excepcional qué tal... Lo que interesa es hablar No me interesa escuchar Entonces ¿no es <risa> Lo normal es ¿eh? hablar tres o cuatro Al mismo tiempo ¿Mm? Claro, porque uno empieza a hablar Pero otro, eh, de alguna cosa que dice eh, eh, Anímalo a A hablar también Pero no es un, mes, un que se quede con ello y diga, ver, eh, Cuando termine voy a intervenir No, men, no, ¿para qué? Él ponse a hablar inmediatamente Pero el otro, el otro va a cortarse No, no, sigue hablando Entonces ya están falando dos a la vez Pero bueno, este proceso ya acumulativo ¿eh? Porque después ¿eh? De aquí, uno de esos otros que están falando a la vez Puede decir alguna palabra ¿eh? que, que que llame Que sea un disparador para que fale un tercero ¿eh? Y que está falando también y, y luego a lo mejor no calla acaba, pero pero empieza otro y tal y no, no se escuche La cuestión es hablar Y además hablar alto, claro ¿eh? Porque, a ver Para pa, Para poder ¿eh? poder imponeis a los demás, hay que falar más alto con los demás. Lo importante de lo mejor nunye non son os argumentos, nunye na maneira, para qué? Lo importante ye falar más alto, ¿hm? Que se la la maneira na que na que, ¿eh? que vamos a la que vamos a imponer, a demostrar que el que el nosso argumento, la nosa opinión ye mellor, y que más, más volumen, a más volumen, ¿hm? más volumen, na que ye mellor. Pero pues yo qué quieres que que hoy, tuve un, un importante dolor de, de cabeza. Te digo de verdad, a ver, y, y llega a mí no me duele la cabeza nunca, que ya lo va a estar Hay gente a la que tiene la desgracia de que, duele, de que duele la cabeza, ¿eh? Una vez, o sea, muy a menudo. A mí no, a mí la verdad, por pasar años en, sin doleme, doleme la cabeza. ¿eh? Pero se le la cabeza, se le duele mucho. duele mucho la cabeza. Eh, no marché Marché de la clase Porque bueno, estaba sentado en un sitio Que, que implicaba que tuvieran que levantarse unos cuantos Para poder dejarme el paso Pero si llego a estar en una orilla Yo marcho marcho pues, pa, pa, Para relacionarme para descansar a ver, ¿Sabéis también qué pasó? Porque hoy Me quemé tanto con el tema Yo la vez Habitualmente todos los días En el descanso Cuando la demás gente... sala a tomar el café ¿m? Yo no voy a tomar el café Porque... A ver, <risa> nunca entendí exactamente muy bien Eso de, de que en el descanso hubiera que ir a tomar el café Hay días que... Bueno, alguna vez Puedo estar muy sobao Y puedo apetecerme tomar el café ¿m? Pero normalmente Yo aprovecho digo Joder, ya que tengo que ir a Xixón Todos los días Porque la clase ya en Xixón Y tengo que ir a Xixón Pues ya que tengo aquella lesión y que arriba el sitio en el que voy a la clase está a una calle de la playa, que no es habitual porque yo como se un dúo un suelo ver el mar, pues entonces voy a aprovechar esos veinte treinta minutinos del descanso para ir a la playa, para ir a la playa a ver un bateo en arena, para ir a dar un paseín para ver el mar. y mientras estoy viendo el mar pues me como tranquilamente mi zanahoria si sí, llevo una zanahoria para comer en el descanso me como tranquilamente mi zanahoria y mi pera ¿eh? o mi manzana... o lo que coño llevo normalmente una zanahoria y una pera pues voy me lo como miro el mar y me relajo y entonces nos vuelvo y ya está en una situación basal ¿eh? que aunque esta gente pues bueno me pongo un poquito un poquecín, bueno, pues no llega, no llego al extremo. Pero hoy ayer he muy tarde. Entonces, hoy tenía mucho sueño, la verdad, y dije yo, "Pero hoy voy a tomar el café." Y fui a tomar el café y puseme a hablar con un compañero, que hay un tío excepcional, por decirlo, especialmente excepcional, una persona que me cae muy bien, pero fala muy alto. Tiene un bozarrón de la hostia. Y la verdad. Bueno, y fala mucho. Una persona de estas que gusta hablar. todo lo contrario que a mí. Bueno, a ver, los que solo me conocéis por aquí, conocéis la miserable y entonces decís, madre, dices que no me gusta hablar, si no, calla. bueno ya que yo aprovecho. Yo falo lo Falo una cuca. Salgo de la cuca y soy una persona silenciosa. Bueno, que este este hombre este imaginemos hablarle de cómo se hable, eh, para un en paixanón, en y y en verdad en directo, no a través de los ondeseciones, sino en directo. Bueno, pues pues la verdad que ya solo de hablar con él ya puso me la cabeza como un bombo, porque además y de estos y estos que que a ver a mí pregúntame una cosa y si puedo responder con cuatro palabras mejor que con seis. yo soy asida, ¿no? yo soy de intento ser de pocas palabras pero estoy de los que si puedo responder con doscientas mayor que con ciento cincuenta vuelvo a decir como la mayoría de la gente la verdad entonces claro pues pues ya me mareo un poco la cabeza durante el descanso quiero claro, subir para arriba ¿m? y sin haber iba a la playa ¿m? y para arriba que no fui a ver el mar Eh, pues oye, estoy contándome sus cosas y subí para arriba y montos un espolín. Mire que ya habitualmente las clases esas son bastante movides, vamos a utilizar una palabra suave, son movies. Pero oye que lo de hoy de después del descanso ya fue la hostia. Se si habitualmente falan tres a la vez o ya llenen cinco o seis. ¿eh? Mire que somos pocos. pues había por lo menos como tres conversaciones diferentes y, y todo eso alto le lleva y eh, claro conversaciones en, en, en buen volumen porque si no, ¿no? oye, pues, hostia, ¿qué, ¿qué va a ser esto? que no se me siente, están falando estos al lado y, y no se me siente. Madre de Dios, <risa> de verdad, salí de allí, arrepentirme un poquitín, porque estuve poniendo un escares que digo, joder, esta gente de bem de, de, de y joder es y qué pasa o es casi estásco que no vos podéis imaginar pero bueno nada salí mañana volveré volveré para ir tan tan tranquilo no no pero de verdad no sé qué cuesta la gente respetar joder no lo entiendo para mí es tan a ver para mí es normal es natural yo no no que me reprima para pa no llegue ay deje de hacerles cosas por no molestar no llegues a un pasivo de esos pero no me gusta molestar y doy mi perfecta cuenta joder de que y a veces estoy estoy allí y y la persona que está ya mío en la clase empieza a susurrarme algo yo bueno por allá quiero responder joder pero trato de responder y así de una manera atajante con un sí con un no para que se pescancio de que no lle... lo que tenemos que hacer y, y escuchar lo que, nos, lo que nos están explicando y joder, pero que se pescance no, pues sí, sigue y, y yo respondía no, y no mirando ya la cara y sí, no se pescanse no se da por eludio, no claro, y tengo que reconocer a ver que también me da un poco de apuro coger y decía a una persona, oye, a favor de callar ¿m? voy a contaros una cosa voy a contaros una cosa yo no soy cristiano ¿m? no tengo seis creencias pero ni en esa práctica por la mi familia la mi familia sí ¿Eh? yo soy el único pagano de, de la familia los demás más o menos son son creyentes y, y algunos muy practicantes ¿Eh? bueno pues yo una vez al año el día de el día de ramos que, que acaba de pasar voy a la voy a misa Porque bueno, sé que a mi padrín Presta y que es, Sigue es, es cristiano Y es católico Y presta que de al ramo bendito ¿eh? por el rito de, por, Bendito por el rito Por el rito católico Y ¿eh? bueno, mí no me cuesta ningún trabajo Coller ese día Ir a misa ¿eh? Llevar el mi El mi ramín del de lloreu Adornado con un poqueñín De, de romero No me cuesta nada, de allí, Con el que levantarse yo levanto, con el que sentarse yo me siento, no me pidan que, que, que recen las oraciones, porque a me sabes sabiales, porque yo también, lógicamente, si nací en una familia católica practicante pues yo también de niño fui católico practicante y sabialo todo y pero ahora ya se me ha olvidado, la verdad. Normal, porque ya hay muchos años que, que dejé de, de sentirme yo católico y creyente y tal y entonces, pues bueno, no volvía no volvía a practicarlo todo eso y, y, y olvidóseme entonces eh, olvidóseme pues esas señales del santiguase y tal pues yo eso no lo feo pero bueno, yo estoy allí, respetuoso callado ¿eh? cuando hay que levantarse me levanto cuando hay que sentarse me siento y tal y no digo una palabra oye, ¿queréis creer que aquello llega, eh? Como a ver, como que refuga ¿eh? un sábado a las 5 de la tarde, así llega la iglesia. Y decía, cago de la mar, O sea, yo, que no soy católico, o sea, respeto más esto que toda esta gente que sí que, por lo menos, va de católica. O sea, por favor. Pero sigo este momento que que, que que la misma coña, que la misma ye, ye, ye creyente practicante, no sé qué me ha empezado también a susurrar eso, pasino y tal, Comentame no sé qué. Mira, le dije, Mamá, por favor, fuera coñe, Aquí no que no he sitio Claro, la verdad que porque con la miema tengo confianza, pero eso fémelo un desconocido, un poco conocido y no sé, no sé exactamente cómo reaccionaría, daría cortar o no responder, pa. Pero bueno, hay gente que no les pilla. Hay mucha gente que no lo pilla. Eso de comentar toda una cosa, dar un responder y entonces, "Oye, oye, que te estoy Tu no, tú dices esto." la mar, pero pillo pequeñelas indirectas hombre <ríe> qué cañero estoy hoy ¿eh? la verdad es que estoy hoy estoy insoportable <ríe> no pero de verdad estoy joder hay cosas que por favor ¿eh? por favor son no sé joder el otro día también los los del los del piso de arriba de, de la otra de la otra vera de la otra puerta también poniendo la música a todo un sábado A la una de la mañana. A ver, a mí, todo lo que cabe, no me molestaban, ¿no? Porque bueno, yo metíme en la cama y oye, también del otro lado y yo no lo no, no sentía. Bueno, sentía lo igual. Miré lo alto que, que tenía que estar poniendo, lo sentía lo igual, pero bueno, no me molestaba. Pero yo estaba pensando en la propia... en la prove gente... que vive en mi en piso, pero del otro lado. Que bueno, que ya me comentaron más veces, que los de arriba, que. Fiestas, ¿qué tal? De verdad que no lo entiendo. Yo yo no podría pasarlo bien en una fiesta de esas. ¿Cómo voy a pasarlo bien eh, si sé que estoy molestando? Yo, pero, supongo que toda esa gente abstraerse. ¿eh? Disfruto yo de los demás que ellos vean. Yo, de verdad que no puedo. A ver, yo no puedo pasarlo bien si sé que por lo que yo estoy haciendo, otro. ...está pasándolo mal... ...de verdad, no puedo ...sí, vale... ...lo reconozco... ...yo también fui a fiestas de esas... ...sí, cuando llegué más mozo y tal... ...pues íbamos a... ...a esas fiestas... ...ah, por un día no pasa nada y tal... ...fiesta en casa de no sé quién... ...fiesta en casa de no sé cuál... ...tampoco fui a muchas... ¿eh? ...pero algunos fui... ...y hombre, sí que siempre... ...joder... ...yo intentaba siempre decir... Ah, hombre, ...tan alto no, tal... a una hora razonable igual a las doce ya decir venga vamos a dejarlo vamos por ahí joder que nada presenta que no que no tienen que no tiene problema yo no faldía ni en eso vamos a ver joder habiendo habiendo la calle para qué vas a hacer en casa o fallo por día que no molestes a nadie ¿eh? no sé de verdad que yo hay cosas que no les entiendo no quiero de ir de santo ni de nada ¿Eh? Sencillamente hay cosas que no les entiendo. No entiendo o esa necesidad de, de molestar. ¿Qué necesidad hay de, de, de quitarle el escape a la moto? Para que suene más. Eso aquí en Asturias no pasa tanto. Pero yo de alguna vez que tuve que tuve pasando los días en Alicante o, o en ciudades de o tal, o en Barcelona, mismamente. Joder, pero que te has flipado. Uno, unos estruendos por la Dices, tu madre dios debe estar pasando una moto de 3000 por lo menos no y una mierda de, de movilete lo que pasa es que escape libre <risa> qué qué motivo hay qué sentido qué no sé para llevar la, la radio totop en, en el coche qué vas o sea qué qué qué vidas tan tristes tiene esa gente para necesitar esos signos externos yo creo que tienen unas vidas tienen que tener una vida tristísima sí yo no puedo no, no de, de, de otra manera no sé la verdad que mira y es curioso porque esta misma gente que, que vos digo esta gente que viene conmigo a clase que yo una gente encantadora de verdad que lo oye una gente encantadora Ellos mismos, cuando yo estaba explicando los conceptos de la comunicación asertiva y demás, decían joder, pero esto tienen que explicarlo en una escuela ¿Eh? tienen que explicarlo en una escuela, que cuánto mejor deben decir las cosas aunque luego ellos mismos no, no, no lo apliquen, ¿no? porque ya os digo que, uff Dios mío pero ellos mismos se dan cuenta de que, ojalá, esas cosas se aplicaran, pero bueno, hay que reconocer que la la sociedad actual no lo promueve en absoluto que yo lo que vemos, vemos un comportamiento asertivo, ¿eh? los medios, los personajes populares, vemos un comportamiento asertivo, los políticos, ¿eh? replíquense asertivamente unos a otros, en plan de decir bueno pues efectivamente usted opina que eh que estas medidas económicas son a eh, fallaices para acabar con el desempleo pero permítanme que les ponga que yo opino que no por esto por esto y por esto ¿Falosina? o salen diciendo ustedes son unos sinvergüenzas que están -im improvisando, muy guapo ¿sí? el verbo improvisar, llevase mucho por lo visto ahora ¿Eh? Tan... yo pongo Radio Nacional por los mañanas y siempre salen de algún, de algún político hablando de que el otro improvisa insultense O lo, o, o, be, los los alderiques en en la televisión ¿eh? yo por suerte ya os digo yo no veo la tele no veo la tele pero a una cena cuando dejé de de vela, ¿eh? ya también de moda los, los los alderiques los debates los que curiosamente también siempre los mismos Falárase del tema que se falara yo coño yo acordábame De, de aquellos debates de antaño no sé si vos acordéis de un programa que se llamaba la clave ¿m? en antena 3 me parece que lo, que lo que lo echaba presentaba un paisano que se llamaba Bal, balbín josé luis balbín me parece que ya era no me fiera, es mucho caso pero bueno eh, el caso y que el caso y que eh, a ese programa de cada semana de debatir es un tema y coño llevaba ese gente que sabía de ese tema, gente implicado en ese tema. Claro, cada semana eran distintos, no llega como, como estos que hablan que, todos los hermanos los mismos. Y coño, en aquel programa pues uno falaba, los demás lo, lo escuchaban, después falaba otro. En estos, eh, en estos que tal falen todos un tiempo, no pasa nada. Todo su tiempo, venga. que yo por lo visto lo que vende, ¿eh? lo que ellos gusta a la gente. ¿Será lo que ellos gusta a la gente? ¿O será lo que ellos dan? ¿Mm? Yo de verdad que no tengo tan, tan claro ¿eh? que la, la televisión, los medios, los políticos te han dado a la gente lo que quiera ¿Mm? Lo que están llegando una cosa, solamente esa. Entonces la gente no tiene dónde escoger. A mí me gusta acordarme hubo un tiempo, una vez hay muchos años no sé si vos acordaréis porque fue una cosa cortísima televisión española decidió poner un lo que ya era los sábados en horario de máxima audiencia donde antes ponía una película poner documentales eso que ahora ya nada más quedan las dos o bueno quedaba por lo menos en la dos en los tiempos en que yo te veo la tele ahora ya no sé ni, ni si en la dos quedarán eso los los que lo vean tendrán que decírmelo Pues decidió poner documentales Documentales buenos, esudos ¿eh? En horario de máxima En audiencia ¿eh? Ya había teles privadas, había todo ¿eh? Ya había donde escoger. Oye, ¿queréis creer Que los máximos índices de audiencia Tenía los La, la televisión española Poniendo aquello Sí Curiosamente decidieron de ponerlo enseguida ¿Por? Que llegue quieren más, quieren más una una, una gente que, eh, que se molesta más porque estoy famoso, se fue aquella o eh, o por esas cosas que no por, por gente culto, eh, que vea documentales y, y que aprenda cosas, será por eso, no sé, igual yeah. qué sé yo, ...igual yeah, por por ese por ese motivo, pero bueno yo creo que aquello, aquella experiencia tan curtia ...demostró que... ...no llegue que la gente... ¿m? ...pida esos contenidos... ¿m? ...esos contenidos... ...yo diría asquerosos... ¿m? ...yo diría más bien... ...que llegue y es lo que ellos dan... ¿m? ...el motivo no lo sé... ...no sé por qué ellos dan esos... porque quieren más a ellos eso... ...y, y que no dan ellos otra cosa, no lo sé... ...pero bueno, el caso es que ellos lo dan... ¿m? ...y con eso... ...pues fomentar un comportamiento... agresivo, La asertividad, por lo menos, seguro que no que no la fomente. Ya os digo, pero ni en ellos, ni, ni en los políticos, ni en... ponéis cualquier tertulia de, de la radio. Una tertulia política de este es cualquiera, que sea en Radio Nacional o tal. Oye, hasta fallo un poco tiempo y eran cometí tal. No, no, ahora ya se empieza a llevar el, el insulto y el y más y el falar un poquín más alto que los demás. En algunos, en otros no Pero sí, sí, empieza a llevarse ¿eh? Y ya se empieza a ver como los, los presentadores ¿eh? Estos presentadores del Estatul políticas Radiofónicas Ya yo os gusta meter un poco de puya Y empanimar un poquillín aquello eh. Sí, sí En fin ¿Cuál será mi futuro? ¿Marchar por un monte? Yo estaré contento en el pico un monte En Dermitaño donde no vaya nadie a tocarme las narices. ¿Será eso? Ay Dios, y luego para arriba. La gente con mejor no debe de ver qué trajo con todo. Pero bueno, paso, paso tan bonito, ¿no? Para venir aquí a a espotricar un poquillín. Y a.. Joder, pues eso. A, a poder contar lo que a lo mejor cuando fuera de aquí, ¿no? Llega. Sí. to pensar Sigue sintiendo Radio Cucaracha, 107.3 de la frecuencia modulada, wwwradioqkorg 7 y 3 La Radio Libre, Nubieu, ahora ya podemos decir que la Radio Libre es sin fronteras. Siempre que todo el mundo tenga acceso a, a internet. Si no, seguimos siendo la radio libre de Ubiu. Lo que sí somos, en todo caso, y es la radio libre más veterana de, de España. 28 años. historia es ondes es. tiempos mayores tiempos peores cuatro locales momentos de crisis económica momentos de de foljuris <ríe> Eh, marcha Median del chat. Saludo. Dice en el chat que espera el debate sobre la oficialidad De la lengua asturiana. Ome. Tanto como debate, no sé si llegará a verlo. Si queréis, digo, lo hago ahora mismo. Coñe. Sencillamente, a ver. Si estoy en contra de Toleslieis. ¿Cómo coño voy a estar a favor de una ley que oficialice el asturiano? ¿No? Una cosa y estar a favor del de, de asturiano y otra cosa y estar a favor de la oficialidad. No, no estoy en contra, ¿Mm? pero bueno, tampoco la, la pido, ¿no? No sé. Hay muchos años, antes de que televisión autonómica, hubo un, un movimiento para pedir la televisión autonómica en Asturiano. Y una vez, estando eh, al me, además, donde fue, fue en el, en el Topo Fartón, en San Mateo. Pasáronme el papelín para que firmaré por una televisión en Asturiano. Yo dije, ándame, yo no firmo ni de coña. Dime, pero bueno, ¿cómo, cómo yo que no firmes por el asturiano? No, no, no yo por el asturiano no firmaría, pero por una televisión yo no firmo. Vamos a ver, a ver, vamos a ser un poquito incoherentes. Si yo estoy espotricando contra la televisión y la televisión parece una mierda, ¿qué más da que las mentiras? Me les cuenten, ¿en castellano, en inglés o en asturiano? Si van a ser mentiras igual ¿Qué más me da? ¿Eh? No puedo firmar por una tele Dame exactamente igual ¿eh? Que los bilordios me los cuenten Una lengua o en otra Eso fue me acordarme de, de También de, Hay muchos años Dios, qué viejo estoy Estoy siempre contando batallites <risa> Hay muchos años una manifestación No me acuerdo de qué ya era Pazme que ya era... Bueno, sí, obviamente sería algo por la lengua tal. Yo en aquel, en aquel entonces colaboraba con un colectivo ¿m? que nos hacíamos llamar eh, Rabia. ¿m? El colectivo Rabia. Y decidimos sacar un panfletín. Ahora ya lleva, es más normal esto de que el asturiano no se haya cosas nada más de nacionalistas. Pero de aquella todavía ya era un poco raro. Nosotros tenemos lo muy claro que... estábamos a favor del asturiano pero no éramos nacionalistas en absoluto y veíamos la, la estupidez ¿eh? de, de, no sé, de defender el asturiano ante todo es de decir, venga, pues yo oye, aunque, aunque sea eh, una barbaridad, pues si la barbaridad está en asturiano oye, pues yo estoy a favor nosotros sacamos un panfleto muy irónico en el que poníamos que Decíamos que eh, las torturas policiales nos les administraron policía con conocimientos de asturiano, que los contratos de explotación laboral tuvieran redactados en asturiano, bueno, y demás cosas. Levantamos de alguna polla, ¿eh? <risa> Hubo gente que, que no me gusta nada, que no me gusta nada aquello, en fin. <risa> Luego, bueno, dábamos y un toque ahí, un toque un poco nazi también. hasta la que gotas de sangre por Asturias. Como era abajo la inteligencia a la patria o algo así. Abajo la inteligencia puso la lingua. no sé, cosas así na así na pel estilo. ya os digo, a ver, un poquito de coherencia, lo que no puedes estar diciendo una cosa, ¿eh? y luego poner pen en riba era pues la la asturiano. Ay, yo estoy en contra de De la explotación y laboral. Oye, pero si el contrato y una mierda, pero bien redactado un asturiano. Ah, ¿Mm? oh, yo estoy en contra de la tele, pero voy a firmar el papelín porque la tele se llena asturiano. No. no. No. Y asenanos, asenanos los demás ámbitos. Yo, por ejemplo, soy totalmente contrario también a las cárceles. Pero soy totalmente contrario. No ya que sea totalmente contrario En un caso sí y en otro caso no no Yo soy siempre Contrario a la cárcel Vale, ahora vendréis con eso de, ¿Entonces qué hacemos? Yo no sé lo que hay que hacer Sé lo que no hay que hacer Sé lo que a mí no me gusta Sé lo que yo veo como una barbaridad Las prisiones Parecen una barbaridad Vale, siempre te salen con las excepciones. Oye, y al Roldán, que no se merezco. Bueno, no lo sé, pero yo que porque se los merezca a Roldán, no tiene por qué haber otras miles de personas ¿eh? que posiblemente no se lo merezcan. Allí metías Yo quedéme con una frase que una charra de un expreso eh, comentó esta frase y yo, yo quedéme con ella. Quédeme con ella. Dicho. De le preguntó, dicho el otro día, pero voy a repetirlo, no tengo problema porque quedó grabada. De aquí le preguntó que cuál era el, el delito más presente en las es cárceles españoles. Y él dijo: el dicho, eh, delito por el que más personas están presas en España y el delito de no tener perres a para demostrar su inocencia. ¿Visteis? ¿Eso os cuenta? Pues. Así nata la cosa ¿Eh? ¿Por qué decía esto? Porque hay también unos, unos meses Comentando el tema del encarcelamiento de Josué, me parece que se llama El, el asesino de, de Carlos Palomino ¿eh? En Madrid nazi que apuñaló a un antifascista en el metro No sé si vos acordaréis de, de todo ese tema ...el caso ya que... Eh, ...bueno pues había quien que decía... ...joder de puta madre que se pudra la cárcel... ...hijo de puta, en el qué? ...y yo dije... ...bueno pues yo que quiso que te diga... Eh, ...no quiero que se pudra la cárcel... ...oh pero bueno casi cabrones... ...y asesín... ...dame igual... sí sí un cabrón y un asesín y todo lo que quieras... ...pero vamos a ver... ...si yo estoy en contra de la cárcel... Y es que estoy en contra de la cárcel No es que esté en contra para los míos y a favor ¿eh? para, los, para los del otro lado No, no, estoy en contra de la cárcel La cárcel ¿no? como concepto, como esencia A ver, estoy en contra de ello ¿no? Estoy en contra de, de, de que, ¿eh? que cualquier poder que suprima aunque solo sea un poqueñín. ¿eh? El, el, la libertad de la persona ¿eh? estoy en contra de ello y vosotros diréis, oh, oye pues si qué estás a favor de la libertad de matar a otro no ¿eh? porque de verdad y de esto estoy convencido no tengo ninguna prueba ni me hace falta ¿eh? no creo ¿eh? que en una el otro día no sé si, si vos acordáis falaba de, de los campos de violencia ¿Mm? no creo no creo que si no tuviéramos sometidos a este campo de violencia permanente tuviéramos ninguna necesidad ningún deseo de matar a nadie ¿Eh? para qué se mata a de aquí ¿para pa robar? ¿eh? para tener lo que él tiene ¿tú no tienes si estamos en una situación Na la que Na la que eso no tiene sentido o sea no tiene sentido el el tener o el dejar de tener porque la gente tiene lo que fai falta y lo tienen dos entonces para qué habría falta de matar podemos matar por ese concepto del honor lo mismo te digo o sea una sociedad libre y educada concepto del honor ¿Qué quieres que te diga? No existe Podemos matar por celos ¿Qué son los celos? ¿Eh? Más que un sentido de, El resultado un sentido de posesión La verdad que también, no sé Llega un concepto Que a mí me parece tan extraño Sí, sí Digo lo de verdad Pero es muy extraño, no sé Yo si, si de alguna vez Tengo una relación con una persona No soy el dueño de esa persona Ni me siento como tal ¿eh? O sea que bueno estoy un... A ver, no soy inmune a los celos ¿eh? Soy humano ¿eh? Pero bueno Una cosa es sentirlo Y otra cosa es eh, actuar Guiado por ese sentimiento No es el caso ni el caso ni creo que que pudiera ser que pudiera ser el caso en una sociedad libre y, y educada me en el chat y los psicópatas a ver existen los enfermos existen los psicópatas por supuesto que sí pero las enfermedades cualquier enfermedad normalmente lo que necesita es una cura no hay un basurero donde sí puedo meter dentro y cerrar con llave Para mí Para no sé en fin será que yo lo veo todo muy bonito y soy muy optimista pues lo mejor pero bueno qué quieres que os diga para ver las cosas más guapas de, de lo que son no <risa> falta tampoco demasiado esfuerzo no Para mí Es un castigo, tanto placer. A lo que quieras, a lo que quieras. No jamás sin esta vez. Clavo tus dientes en mi cuello. Destroza me, destroza En esa boca está mi destino. que esto va a, ir, va a ir acabando ya no sé cuánto tiempo llevo de programa la verdad que hay un placer inmenso esto de, de no tener a nadie detrás y no tener que esmolecerse por cuando empieces, cuando acabes y wow, que va, lo más mínimo a ver cuánto llevo grabado una hora y cuarenta wow, que poquillín una hora y cuarenta joder, eso no prácticamente nada ¿Sí? Bueno, entonces lo que voy a hacer va a ser en este fin de fiesta Voy a empezar a, a, a institucionalizarlo, digamos Sí. Eh, tengo ahora mismo en el chat metidos a Fóbico y a Lucía Bueno, pues voy a voy a proponerles que escoyan ellos el, el último cantar que, que voy a poner La semana pasada pedíos que, que escogieran entre... Algunos que tenían aquí. Pues esta vez proponedoslo un poco más difícil. Sí, un poco más complicado. Proponeme vosotros uno. ¿eh? Pero ah, tenéis que estar de acuerdo. Porque lo que no puede ser y es que me proponga uno. Uno un cantar y otro otro cantar. ¿eh? A ver, tenéis que, que discutir ahí eh, asertivamente. ¿eh? Ver, sí, sí, asertivamente. A ver qué... cuál es el cantar que tengo que poner ¿eh? dice dice fóbico tú, Lucía que siempre acabo cogiendo yo bueno, yo como vosotros queráis y Lucía ajaja ja ja no yo si sí no tengo ninguna a ver tenéis que decirme uno eh que, que yo pueda encontrarlo porque yo busco por por de las de las muchas posibilidades que que tienen que tiene el que tiene Radio Cucaracha Bus, voy a buscarlo por el youtube ¿Eh? si no está en youtube también lo puedo buscar por el Vitorella o, o puedo buscarlo por el por el, el, el surco de tiburón eh sí cualquier cualquier sitio de esos pero venga yo no me voy a ir escribiendo a ver vosotros dos hacéis el favor de poner de, de poner de aquí ¿Eh? porque lo que no es normal no veréis que voy a, a tener que acabar poniendo yo uno ¿Eh? queréis que ponga yo uno No, a mí no me parece serio ¿eh? me parece que tendría mucha más gracia poner un cantar que, que me lo pidan los mis oyentes cago en la ley joder oye vamos a ver por unos oyentes habituales que tengo que pone aquí son to the moon de rusalka bueno mi humedad no me suena de nada a ver a ver lo que a ver lo que oye. bueno yo voy a ponerlo aquí vamos a ver a ver dígame el el micro Uy, a ver, espera, el otro Este, este suena un poco mal este, este suena Suena mayor, la verdad, suena bastante mayor A ver Bueno, pues voy a poner Eso, song to the moon A ver Pongo, escribo aquí Song To The moon Y son Los tipos estos Decíasme que en qué quedamos. De Rosalca o de Ana Trebenco. Joder, vamos a ver. Uy. A ver. De Rusalka. ¿Qué es eso con, con no, con una solo? De Rusalka. Bueno, vamos a, a darle a buscar. A ver si me lo, si lo topa o no me lo topa. Ah, sí, sí, sí, sí, que me lo topo así Ah, mira, tiene pinta esto de... Uy, sí, tiene pinta de, de... De... De... De ópera o de coro o algo así Ah, pero a mí esto... Uy, que se sí me gusta Ah, que es ella la cantante, Ana, ¿qué A ver, que... Joder, que ya se me fue Bueno, espera, voy a ponerlo aquí Porque igual está en la versión de la Ana esa A ver, Ana, como ya era el apellido, Ana Notrefco. sí, esa no es Notrefco, podría hacerme caso. Coño, ponme ahí si ya en, en Que que ya el chat, que déjame para atrás, lo, me lo pusieras ahí. Vamos a ver, joder, no, si ves, todavía tengo yo que cambiar de mano, coger el, el, el ratón del otro ordenador para pa, pa poner para atrás el chat. Ay, ay, ay, ay. si es que ten ten ten o sea de ahí tú no aquí pon tre trevenco no pues aquí en el YouTube sale trevko tía a ver que, que hay dos rusos que que, que canten que se llaman parecido a ver ah sí pon ne trevko sí ne trevko eso venga pues Pues, dice <ríe> el Fóbicú, esa música no será como aquel de Mejaña, el que era muy sí, sí, espero que no, porque, me ha Dios, aquel elemento, <ríe> bueno, pues yo voy a poner pues, a, a Nene Trevco, ¿vale? Venga, Rusalka, Song to the Moon, ah, bueno, tiene que cargar, espera, vamos a ver si esto carga rápido, hostia no carga muy despacín ¿eh? por lo que estoy viendo o sea que me pasa a mí que voy a tener que dar la la propia que bueno espera también lo que puedo hacer es intentar cargar de alguna a otra porque a ver esta si sí, hay más hay más lo que pasa que esta ya era como de estudio bueno vamos a, a poner una una que ponen que pone en directo a ver si si carga más más rápido ¿eh? a ver sí, sí, está, esto, uy, estaba muy rápido, Muy bien, bien, bien, bueno ah, pues nada, quedéis vos entonces con esta, esta es el Song to the Moon de la ópera rusalka, interpretado por Ana Netreco. Bueno, vamos a ver, a ver si, si, si he prestado yo creo que sí, pues sí que va a ser. Bueno, pues... Uy, joder, que pisas. Así, hombre, sí. Qué bueno que ya sentimos a la, a la Netrevco esta en cuestión Coño, per perdonad. ¿Qué estoy queriendo? Eh, colocar el micro ahora. Ahora está bien colocado. Eh, bueno, que nada, que lo he dicho, que ya terminamos. Vale, ya dieron las 12, ya dio la medianoche. Y hay tiempo de, de ir para casa. pan arriba ahora con lo que tarda en exportar el, el programa este voy a voy a tener para para largo y e, no que este fin de semana y el gran maratón de radio cuca 50 horas en directo sentirlo coño no lo sintáis entero os pido que tenéis 50 horas con la radio puesta ¿eh? porque tampoco y ese el, el objetivo pero bueno que tenéis un, un poqueñín eh ...a mí, yo de mano, mira... ...conforme con que escuchéis... ...anedone a nuit, ...mañana de 12 de la noche... ...a, a 3 de la mañana... ¿eh? Si, ...si tenéis a, a bien sentirlo... ...coño, pues, pues lo, lo sentís... Y, y ...va a ser un programa... ...va a ser musical, ¿eh? de verdad... Que, que, ...que voy a dedicarme a... ...a poner música, básicamente... ¿eh? Y, ...y a hablar poco... ...seré capaz... ...bueno, pues puede ser una cosa muy interesante... ...puede ser un motivo... ¿eh? ...para sentirlo... ver si soy capaz de... ...de, de poner música y no falar ...no falar demasiado... ¿eh? ...no sé, no sé si seré quién, ...pero bueno, son tres horas... ...digo yo que, ¿eh? que podré... ¿eh? ...¿vale?... ...venga, un saludo muy grande a todos... ...un saludo muy grande a... ...a Lucía Fóbico... ...que, que tuvieron ahí en el chat... ...también, que también tuvo ...que ya no está... Un saludo muy grande a las docenas de personas que tuvieron en el 107.3 de la frecuencia modulada. Otro saludo per grande a toda la gente que descargue el programa de archivos, lo lleve, ¿eh? vaya sintiéndolo para la calle en el teléfono cupiqueñuco, donde idea la gana. Y bueno, pues ya que más me puede quedar, no sé. Pues un saludo a, a la gente que lo sienta cualquier otro día, que no sea ya 5 de mayo, ¿eh? 5 de mayo del año 2012 Pues siento luego otro día Y en diferido y, y tan prestoso como sentirlo en directo ¿eh? ¿A que sí? ¿Eh? Bueno pues eh, esta semana En vez de despedirme hasta el jueves que viene eh, Digo vos nomás que me despido Hasta mañana Porque mañana es 12 de la noche Vuelvo a, vuelvo a estar aquí ¿Vale? Venga Seis sí, buenos No tenéis tiempo casi de ser monos Ni de ni de lo que queréis Porque tenéis 24 horas Dentro de 24 horas eh, Aquí estoy, ¿vale? Venga, hasta mañana